coche para ir así sin filtro ni nada? 2018. 8 2 0 0 0 j u e y qué jovencito! 2018. ¡Cuál Muy bien, me gusta, me gusta que sean jóvenes.、Sí. Eh, vamos a darle un toque, yo creo. Con un toque de dos segundos a ver si tenemos suerte. Javier, dale caña. es Que está como apagado. Sí, no... Es jovencito, entonces, claro, tiene vergüenza.、Ah, está no está, es no está en redes, no está en TikTok y ahora sabe aquí se quiere esconder.、Eh, Javier, vamos a hacer una cosa: vamos a darle tres toques. Intenta acercar bien el móvil ahí a ver si si le sacamos. v a l e j e j e te ríes p o r q u é porque en vez de acercar el móvil lo aleja ¿Te <risa> sí. <risa> sí. <risa> es que a ti te oigo muy bien Javier uno más uno más cortito un segundo y venga que yo creo que lo tengo venga a ver dale ahí estamos el q u é c ó m o anoche que no sabes qué pasó ayer javier、eh, tu coche japonesa que sí Sí, sí, claro. es que, ¿no? sabes, esto, esto ha llamado a Javier por el terremoto de Fukushima.、Claro. Es un homenaje a Mazda. Entonces, como no hay dos s i m s p i r a t a s、sí. yo me voy a atrever a decir: Javier, escucha atentamente, tu coche es un Mazda 5 o un Mazda 6. Y yo me la juego por el 6. Javier. Va a ser correcto. Era el loco del claxon lo espera, espera, no, no, no quiero que lo diga mejor javier es un m a z d a 6 es un más a a z d 6 ¡Ale! ¿Por qué de s dos u Porque e c 6 te vas a conformar con una y gracias Oye Javi gracias javi、eh, gracias por jugar con nosotros buen día y buen fin de Mazda 6, de 6 a 10 en r o c k f m el pirata y su banda Esta noche a las 12, un servidor Alberto Herrera te espera con los brazos abiertos para descubrir nuevos documentos desclasificados de la historia del rock and roll. En Área 27, un programa de Rock FM que no quieren que conozcas. Siete segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el c u p r a Formentor es el coche que quieres conducir. Siete segundos para saber que es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en CupraOfficial.es. En Aldi tenemos mucho lavavajillas y. 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0.65. Es súper desengrasante y su pack es 100% reciclado. Para que el planeta brille tanto como tus platos. Aldi, mucho brillo, poco precio. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del corte inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por f i n a n c i e r al e corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta. Que los excesos no se queman solos. Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita. Entro en Berti.es y lo busco en el mapa. Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España. r o c k f m Sevilla 93.0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 Olor a incienso. Vuelve la Semana Santa de Sevilla. ¿Nos la dibujas? Si tienes entre 5 y 12 años, participa hasta el 22 de abril en el segundo concurso de dibujo cofrade infantil de Cope Sevilla. Bases e información en cope.es/barra sevilla. Con el patrocinio de e l v e t i a Seguros, Cuánticas Renovables y la colaboración de Burear Abogados. Con Social Energy y los microinversores en FACE, ahorra hasta un 70% y di no a la subida de la luz. Además, con nuestras soluciones premium, disfruta de hasta 25 años de garantía y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-11 1 o en socialenergy.es. Soluciones a medida, solo primeras marcas. La revolución solar es Social Energy.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 Discos que nos cambiaron la vida. ¿No? Discos que nos cambiaron la vida. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos en facebook.com/barra Rock FM. Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en el corte inglés. Veinte ciento por de regalo en todas las compras en textil, c a l z a d o y complementos. Si lo tuyo es el running, el t r a i l el fitness, el p á d e l e l golf, la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando. Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a c i n c u euros. n t a e Tu deporte en el corte inglés. No permitas que nadie te arruine el día. Es tuyo. Arruinalo como tú prefieras. Escuchando El Pirata y su banda en Roque. Por、ejemplo. Buenos días, son las nueve menos cuarto y está llegando el Franco Tirarrock remasterizado. El pirata cumpliendo son, bueno, un poquito después de las nueve menos diez pero ya está aquí. Está llegando remasterizado el francotirarrock que, una vez más, viene de la mano de O2, la compañía de fibra y m ó v i l Tira Rock, también conocido como Alex Clavero. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí, alegra, aquí alegra, con、vos. mi camiseta. Sí, sí. En plan de d i s e ñ En el a n l e las camisetas bonitas. Sí, sí,、no、sé sí, sí. Vamos.、Un、diseño es un espectacular. Diseño、eh. Martín, ¿lo coges? en el plano、sí. ahí está m a r t i n b u r g e é s ese bueno、eh, bueno que estamos en la semana del cine vale el del cine el、sí. semana del cine el cine el otro día vi una peli de miedo no me gusta las peli s de miedo porque no, me da miedo este es el topicazo no pero lo paso mal lo paso mal pero no lo paso mal viendo la peli lo paso mal después cuando me quedo a solas en casa recordando、claro. y entonces he、eh, eh, hecho yo la sección sobre las reacciones tontas que tenemos cuando tenemos miedo o sea,、mm. yo cuando tengo miedo e s t a b a en la cama y de pequeño me metía debajo de la cama Hasta que me di cuenta que debajo de la cama tenía miedo y frío. Entonces ya no sabía por qué estaba tiritando de las dos cosas. Ya, y meterte debajo de las mantas, ¿esto lo hacéis? Sí. Meterte sí, debajo sí, de las mantas、claro. que dices tú,、oh, c l a r o n、bueno, u e s las balas no traspasan las mantas. ¿y lo、bueno que claro. que no, tiene su sentido, porque en casa de mi abuela no tenía calefacción, me ponía 17 mantas es que digo, e s t o n y con una K47. Es que no tenías ni cobertura ahí debajo. ¿eh? Era... Me decía mi abuela, te levantas muy tarde, Dios, que no vienes a sacarme si no puedo salir. ¿Sí? lo de pensar hay alguien dentro del armario esto lo p e n s a s Que dices, vaya tontería no te caben los jerseys de invierno q u i é n va a v e r alguien a dan i de vito se te ha metido en el armario e s t á echando una brisca con c h i q u i l a s de gran hermano está una brisca un c u l e p e claro Lo de preguntar, ¿hay alguien ahí? Sí, sí, sí. h a y alguien ahí? Sí, te va a contestar, sí, s、sí, o、sí, Juan, el sí, asesino. Sí. <risa> que, esto, que esto es, es muy peliculero. Esto es porque lo tenemos todo en la cabeza. Y una vez entré en casa, no se sé, encendía la luz de mi casa, y oí ruidos en la cocina. Uy, y luego, uy, que uy, me c o j o n é dije, ¿hay alguien ahí? Y me c o n t e s t a sí. ¿Cómo? Digo, no me hagas nada. <risa> Soy bueno. Dice: Te h echo h e un sándwich. Jajajaja. <risa> pero quién eres dice tu madre gilipollas <risa> que he puesto e horno y se me han fundido los <risa> platas <risa> <risa> pero Samuels、no、está... Está. <risa> <Samuí> está frío <risa> está por... me pasa por ver tanta película también en el coche cuando vas con alguien y te dan miedo en el coche q u é haces que te agarras al asa ese que hay ahí、sí. arriba que dices ya está todo arreglado ya puedes hacer lo que quieras sin diésel que yo estoy agarrado al asa ya no me pasa nada ya como si vuelca <risa> de, de hecho si vuelca te pongo el coche de pie pues tiro del asa y te lo pongo Te lo, Te lo pongo en marcha. Una cosa que hacen las mujeres, sobre todo las madres, de ir en el copiloto y ponerse el bolso ahí en el refajo, que dices, ya está salvada. Ya, como si no tiene airbag. Ya, ya se pone el bolso y se agarra ahí al bolso, que dices, ¿cuántos clines llevará para amortiguar la hostia? Porque... Porque la v e o t a n segura, digo, ¿qué llevas en el bolso? Dice, pues clean es un abanico, una botella de agua. Digo, pues no es para los golpes de coche, es para los golpes de calor. Claro. Y cuando te e m b a l a b a s con la bici, que soltaba s las manos y los pies, que decía, se ha taparrelado. g Que lo baile, que lo baile. O cuando el n e ascensor da un golpe así e l ascensor, que el de al lado se te agarra al brazo, que dices, claro, yo como floto. Es un seguro de vida. Se te agarra, que dices, claro, es que soy tan pasota que no me atrae ni la gravedad. Y lo que más me fascina. Estaba De pequeño en casa de mi abuela, que mi primo, que era cuatro años mayor, Que yo me asustaba siempre. ¿Sí? Me asustaba y yo pegaba un grito y salía corriendo, pero o、no, n no pensaba, salía corriendo. Y siempre me preguntaba: ¿qué pensabas que era? qué pensabas que era q u é voy a pensar que era pues un imbécil de 20 años s s a b e que está escondido para darme un susto a mí q u é pensabas que era pues luego de mayor a él le pidió un autobús no, no le pasó nada le pidió los pies porque lo tiene un 45 de pie y claro se metió en el paso de peatones y le pasó por encima digo q u é pensabas que era ¿Eh? ¿Qué, qué? porque se quedó inmóvil el idiota pues pase lo que pase tú muévete porque、sí. digo q u é pensabas que era un tiranosaurio res <risa> pues no, no, era, no era, era un autor res <risa> De 6 a 10, en r o c k f m El Pirata y su banda. Hola, ¿quieres ser millonario? ¡Qué pena! Otro más que piensa que soy de esas compañías de teléfono. Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué? En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551. que digamos en antena los nombres de los ganadores de los tres viajes dobles. la isla de irlanda con puro adn、Madre. de rock que nervios cada vez tengo más noticias de los compis me a c a b o d e decir el coordinador general de rock fm jorge vileya sí que ha habido una participación tremenda en ese、Normal. rockmaster especial y unos aciertos tremendos no esperaba que... menos ha fastidiado ay, gente de rock ay, que se va a irlanda p u e s f í j a t e hacemos cosas、eh, todas las que podemos sí señor nueve en punto de la mañana es el momento en el que raquel te va a contar cómo El patio, pero antes, ahora que suben los precios, buscas la mejor oferta en tu seguro de coche y que no te haga perder el tiempo, verdad? Pues cámbiate a v e r t i porque con v e r t i tienes tu seguro de coche desde 180 euros. Ahorrarás dinero y tiempo hablando con tu gestor por WhatsApp y podrás dar un parte o preguntar por el estado de tu siniestro sin llamar o tener que desplazarte. Entra ya en v e r t i e s y calcula tu precio en menos de dos minutos. v e r t i la aseguradora digital número uno en España. Las nueve y un minuto de la mañana, el pirata y su banda. Ahora te contamos cómo está el patio. Lo primero, el tiempo. Hoy se esperan lluvias en el este y centro peninsular, pero decimos adiós a Celia. Y las temperaturas, eso sí, suben un poco. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha querido lanzar una advertencia a China horas antes de esa reunión telefónica que va a mantener con su homólogo. Biden ha, querido saber, ha hecho saber a China que se expone a represalias muy duras si apoya militarmente la agresión rusa contra Ucrania. Y hoy El quinto día de la huelga de transportes en España, que está afectando sobre todo a los productos frescos. La Guardia Civil y la Policía Nacional han desplegado a más de 23.000 agentes para garantizar el abastecimiento por todo el país. Y te cuento también que el gobierno ha expresado a las familias de las víctimas del naufragio del Villa de p i t a n s o en aguas canadienses que no ha sido posible reanudar las labores de búsqueda. Esta tarde se oficiará en Marín, en Pontevedra, un funeral colectivo por los 21 fallecidos. Y termino、Verás. hablando. de google maps es que cuando pone raquel esa sonrisa y, dice,、sí. y termino、sí. verá por dónde vas a、salir. porque me encantan vuestras、google、caras maps. hablando、bien. de google m a p s esa aplicación bueno pues que a mí personalmente me ha salvado un montón de veces porque、a、no me、solo. oriento a nada a s、sí, vosotros, ya no sé.、A、mí me pierde más así bueno ya sabéis que google fotografía todas las calles y pueden pillarte en algún momento Sí. por eso es importante que protejan nuestra privacidad pero s o l o la nuestra no lo hacen hacen otra o están privatizando la intimidad de, de nuestra mascotas de nuestros perros ya、También. han empezado a pixelarles las caras han p i x el a d o las caras de ¿No? los perros en、a、las los fotos claro,、sí. no, es que los perros llevan sus profesiones con discreción、claro. así no saben si es perro policía o pastor alemán claro, fijo s、sí, es por eso y, y fíjate que están preocupados los perros ¿eh? sí. están diciendo vosotros p i x e l a r n o s que vais a seguir recogiendo n u e s t r a m i e r d a cada mañana rocky diversión en rock fm con el pirata y su banda Yago, Raquel, toda la banda funcionando y contando contigo al otro lado de la radio. Es viernes. Buenos días. p u s h up. Y seis minutos de la mañana lo tenemos. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Ochocientos pavos es la cifra que puede conseguir en unos instantes Alberto Madrid, nuestro Rockmaster. Buenos días. Buenos días, Pirata, s feliz viernes para ti y toda la banda. Vamos a por ello, vamos, vamos, vamos, vamos. Jordi f o n t o b a desde Sabadell es el aspirante. Jordi, bienvenido a Rock FM,、Muy、bienvenido bien. al Rockmaster. Perdona. No, nada, perdón a t o o s muchísimas gracias y buen fin de semana para todo el mundo. Venga, venga, venga, venga, vamos a recordar las reglas del juego que estoy loco por empezar, Sayago. Pues si es que Alberto se lo llevo diciendo siete días, que empiezas tú a responder las, re las preguntas del mundo del rock que te v a a l a n z a r el pirata. ¿Por qué? Porque eres el rockmaster. Que ojo, el próximo día puede serlo Jordi, porque si le quita el rebote y a c i e r t a más respuestas, más preguntas que Alberto, se lleva el título y los cien pavos. Y esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que el Google Translator traduciendo a Juan de los Chunguitos. Así que vamos a poner el tiempo. Empezamos ya. ¿Cuál de estas canciones es de Nirvana, Lithium o I Remember You? Lithium. l i t h u m ¿En qué año dejó Richie Black Murad y Parpel? ¿En 1970 o en 1975? 75. Sí. ¿Cuál de estos dos es un álbum de Rosendo? ¿Beo, Beo, Mamoneo o Agila? Veo, veo, mamoneo. Veo, veo, ¿quién dijo? Sobre el escenario le hago el amor a 25.000 personas y luego me voy a casa sola. ¿Quién lo dijo? A casa sola, que no es el pueblo de Clavero, que se <risa> iba a casa ella sola.、Eh, ¿Quién lo dijo? ¿Janny Joplin o Tina Turner? ¿Janny Joplin? Janny. Termina este título de una canción de Iron Maiden: Run to the Dead o Run to the Hells. チームの人たち e マイ・フレイト・フレイト・フレイト・フイト・フリート・フレイト・フレイフレイト・フレイフレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・ーレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・ドレイト・フーイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイト・フレイ Freedom. No pasamos alberto, va por delante. Linkin Park y Green Day tienen un integrante en común. Esto es verdadero o falso? Falso. f a l s o Roger Taylor y John Deacon forman parte de los Who o de Queen. The Queen. Queen. Como t o m Play e s una canción de Ski Road o de Offspring.、Eh, no. c ó m o sabe acaba el tiempo y falla pero、claro. q u é ha pasado、ah, a ver tú alberto, 800 pavos. 800 pavos, ¿no? muy bien, a l ver tú 800 pavos, ¿no? muy muy 800 800 800、sí. ah, jordi tenía ha tenido un rebote pero no lo ha apretado no, no. no lo ha cogido no lo ha cogido、no. con ganas así que se ha quedado con la portería c e r 0 8-0 bueno pues eso seguía alberto n o、no, lo enganchaste jordi anda vuelve a jugar que me da la impresión de que los nervios te han traicionado e inscríbete de nuevo en el rock master y、eh, alberto 800 200pavos s i g u e も jugando Y s i g u e 一 siendo Rockmaster 回、もう一回、も I'll fade away. d o n t try to dig what we all say. I'm n o Trying t to cause a big sensation. I'm Just talking about my g e n e r a t i o n Generation. My, my, my, my generation. my generation, baby. Generation. Generation. People try to put us to d e a t Just because we c a n get around. どう a u y a Son las 9 y 13 minutos de la mañana. Momento grande, Sayago, Raquel. Momento Uy, grande. Ay, ganadores, oyentes de este programa y de Rock FM que se van a Irlanda con quien quieran. ¿Sí? Seis personas en total. Aparte del viaje de un fin de semana guapo, inolvidable y fastuoso. Y que no van a tener tiempo para nada porque tienen que ver muchas cosas. Efectivamente, que no solamente es el viaje, sino、es. asistir al Museo del Rock, a los estudios Gainville. e s La ruta、va. la m á Morrison. La, van Morrison. la esplanada del gigante. Bueno,、oh. bueno, bueno, bueno, bueno, qué excitante. Bueno, ha habido casi dos mil personas que entraron、uh -huh. en nuestra web a jugar en el Rockmaster、ah, no. especial que hicimos. Y muchos han acertado todas las preguntas. No tengo el dato exacto、sí. del porcentaje de, de, de aciertos, de aciertos totales, pero sé que ha sido bastante alto. Y bueno, tenemos,、eh, Fernando. Fernando Carabanchel, técnico de sonido del programa, j a l f a c l a s tenemos ahí un redoble de tambores o algo a mano, si no lo hago yo, e h a c Otra vez, otra vez Raquel, otra vez. cuando iba yo de pequeño al logopedas está recordando hazlo ahí. otra vez que l o dos vamos a hacer las cosas bien、vale. los ganadores son García, Gonzalo Rodríguez del Pozo, Verónica García Ovejero.、Uh. Estas tres personas con quien ellos elijan pasarán un fin de semana grande y rock en la isla de Río. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Llévame, no. llévame. Por si acaso alguien no lo ha oído bien, Sara García, Gonzalo Rodríguez del Pozo y Verónica García Ovejero. De 6 a 10, en r o c k f m El Pirata y su banda. Miguel Ríos, Rosendo Sabina, Loquillo y un largo etcétera. Dirigidos por la batuta de Pepe Risi y Johnny Cifuentes. ¿Se puede pedir más? Se cumplen 21 años del directo más importante de los b u r n i e Y esta noche te cuento todos sus secretos. De 9 a 12 de la noche, Roque PM Motel. Mi casa. Y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis doce, no, mis catorce nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-111.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 Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-55555-91-555-55555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en mutua.es. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wiley. La app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es. Que la alarma de Movistar Prosegura Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una super oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. i n f ó r m a t e en tiendas Movistar o en el 900-200-730. r o c k f m Sevilla 93.0. Ampliamos rebajas en Electromanchón. Aprovecha y llévate este mes tu electrodoméstico con hasta un 35% de descuento. Solo entienda: pagas menos, recibes más. Electromanchón.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 q u e te has hecho los labios? Estás guapísima. Vengo del centro de estética Maite Garrido. Me han hecho una nueva técnica de micropigmentación y p e realiza. Se、sí, parecen naturales. Aprovecha, están de oferta. Entra en su Facebook, centro estética Maite Garrido con Y. Y mira sus trabajos. Están en Sevilla y ahora también en Mairena del Alcarafe con toda clase de servicios estéticos. Pues me voy corriendo. Recuerda su Facebook, centro de estética Maite Garrido con Y. Más que chollos para tu hogar en Rapi Mueble. Cheslón solo 259 euros. Apilable de salón ahora 279 euros. Ahorra a tope. Seguimos bajando los precios y con todas las ventajas del número uno, Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Rock FM presenta los discos que nos cambiaron la vida. El G-Way to Gel, el CDC. Son los mejores, es que no hay más, no tienen discusión. que nos cambiaron la vida. Los discos que nos cambiaron la vida. Son Discos que nos cambiaron la vida. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos en facebook.com/barra Rock FM. Esta radio es Rock FM. Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. f e l i c i día del padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El corte inglés. Nadie suele ponerse la alarma conectada a un Ampli de 100 vatios, dos altavoces de 15 pulgadas y un refuerzo de subgraves. Pero si tú lo haces, entendemos perfectamente por qué. El pirata y su b a n a Rock FM. WhatsApp de este programa, 647-3399-66. Me dice Toño desde Madrid, buenos días, banda. Os sigo todas las mañanas. De hecho, no sé qué pasa que la radio de mi coche solo sintoniza Rock FM. Con vosotros descubro grupos y canciones que se quedan en mi camino para toda la vida. Sois la caña. Un abrazo para todos. Otro para ti, chaval. corrido de la mañana del viernes el pirata y su banda están a menos de 35 minutos de entrar en el fin de semana q u é vas a hacer en el fin de sallagón、pues、mira el sábado y el domingo no lo tengo claro pero esta tarde voy a ir a ver a mi colega paco mateo paco mateo s í paco mateo que es un pedazo guionista un gran amigo mío y esta tarde necesita un abrazo de esos gordos de amigo porque se ha ido su madre así que hoy hay que estar con, con los colegas si e s t o s momentos son necesarios s、sí. i te ó n Raquel, Vamos a brindar、cosas. por ella, sí, señor. Sí, sí, sí, señor, como debe ser. ¿Y tú, Raquel, qué vas a hacer? Pues tenía plan hasta, no sé, hasta hace poco, porque resulta ¿Ah? que mañana mi amiga la gallega celebra, Lucía, que tú la conoces. Lucía,、pirata. Lucía, que toca la batalla,、no、que es amiga de Espirate, es amiga, bueno, pirata, es verdad, amiga es mía. Claro, que lo que pasa es que p u Pues iba a, un, iba a celebrar su cumpleaños mañana y le ha pasado una noticia que cierta marca de cerveza está teniendo problemas de suministro debido a la huelga de transportes.、Ah. Vale, entonces ha dicho que como esa marca de cerveza no esté en el supermercado, Que no hay no, vamos a ver, eso es problema si hay huelga de transporte, las transportamos. Nosotros, nos vamos, no hay ningún sí, digo, pues nos vamos a Galicia. <ríe> bueno, y tú, pues, qué vas pues, a hacer, pirata. Bueno, yo, yo, en cuanto acabe el programa, cojo una v e Me voy a Barna, me voy a Barna. Que mañana,、oh, día sí, del、familia. padre, en el auditorio del Fórum de Barcelona, está el primer encuentro de familias r o c k e r a s en la ¿Mm? ciudad condal con grupos haciendo versiones de Queen de ACDC de U2, de Metallica, con el oso Rosendo、oh. presentando la. todo padre madre, bueno, lo sabales,、wow. eh, bueno bueno、vale. y luego además hacen cosas allí hacen una ir g u i t a r entre padres e hijos encima que no、pues. vas que d e s c o j o n o arriba del sí、escenario. sí sobre todo los hijos de los padres viéndose l haciendo leguita ¿eh? intentando mover la melena y triste, <risa> tendré yo el honor de, de amalgamar todo eso y de presentarlo sí, y estoy loco porque llegue el momento ya nos contará s sí, sí, sí, sí, va a ser grande seguro bien. así que lo único que te deseamos a ti es que tengas un buen fin de que es lo único que te mereces y lo único que te has バイバイ。 She could tell right away that I was bad to the bone Bad to the bone Bad to the bone Bad to the bone I broke a thousand hearts before I met you I'll break a thousand more baby Before I am through I wanna be yours pretty baby, yours and yours alone I'm here to tell y o u honey that I'm bad to the bone, Bad to the bone bad. Bad. bad bad Bad to the bad to the bone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 e l t i m o t r í o de la semana, pero antes Raquel. Sí, pero es porque si algo gusta mucho es porque es bueno, ¿verdad? Claro. Y más s encima es barato, como en la Feria de las Marcas del Hero y Merlín, las mejores marcas a los mejores precios. Y ahora llévate los productos mejor valorados de las marcas de casa del Hero y Merlín con un 15% de descuento hasta el 30 de marzo. Compra en l e r o y m e r l í n e s en la app, en el 910-49999 9 o en tu tienda. l e r o y m e r l í n da vida a tus ideas. Conchi m i n g o r a n c e desde Melilla. Buenos días, muchacha. Buenos días, piratas. Bienvenida a Rock FM, Conchi. Gracias. Oye, tengo que decirte dos cosas. Tu trío es el último de la semana y la segunda está listo. Solo falta que tú me lo presentes. Muy, bueno, pues mi trío、eh, empezará con Wonder Wall de Oasis. Y bueno, estas tres canciones se las quiero dedicar en primer lugar a, mi, a mis dos mellizos pequeñitos, que son unos mini rockeros, y a mi amiga Nuria, que con ella pasé la adolescencia escuchando las canciones de estos tres grupos y, y tengo muy buenos recuerdos sobre ellos. Ahí suena, Conchi, un besazo.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 about you now? Hace tan feliz como uno de ases, pero sin poner en peligro el dinero de la universidad de tus hijos. ¡No! El trío de las nueve y media en El Pirata y su banda. Rock FM. Este sería el turno para los cabezas de cárcel. El trío de las nueve y media en El Pirata y su banda, Roque FM. You're leaving on a 7 30 train, and that you're heading out to Hollywood. Girl, You've been giving me that line so many times, it kinda gets like feeling bad.、It、looks good. Cerramos el último trío de la semana. Oasis Bon Jovi Aerosmith. Llegaba desde Melilla y lo protagonizaba Conchi. ¿Cómo será el del lunes? Pues, hombre, mis dudas tengo, ¿no? Quiero decir que estoy ansioso por saberlo. Así que mándamelo y me q u i t a n las dudas. Me lo mandas al mail de siempre, mitrío.rockfm.fm. a r b a r o Lo que tiene que ir en el correo electrónico, ya lo sabes. Tres temas: tu nombre y tu teléfono. Nada más. De 6 a 10, en r o c k FM, El Pirata y su banda. Si para el pirata cada noche es una fiesta, imagínate cuando llega la del sábado. Por eso sabe dónde acudir. A las 10 de la noche ponemos todo lo que necesitas para pegarte una buena fiesta. Las canciones más animadas, una detrás de otra.、Oh, eso sí, la cerveza la pones tú. Que bastante tenemos con invitar al pirata. Rock Party, mañana en Rock FM. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.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 Cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía. Si para ti es importante, s e g u r i t a s Direct. Infórmate en el 9 0 6 6 6 1 1 1 En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Miguel tiene su seguro de moto con v e r t i porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de p á d e l Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún. Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización. Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque. Con v e r t i ahorra tiempo, ahorra dinero. v e r t i la aseguradora digital número uno en España. Rock FM, Sevilla 93.0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 Sin ir más lejos. Vuelven esos sonidos, esas calles estrechas. Vuelven los nazarenos, los capataces y costaleros. Vuelven las bolas de cera y el olor a incienso. Vuelve la Semana Santa de Sevilla. ¿Nos la dibujas? Si tienes entre 5 y 12 años,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 RockFM presenta Los discos que nos cambiaron la vida. El Black Album. De Metallica. Porque digamos que yo creo que es el mejor álbum que se ha podido hacer y que cualquier canción dice, es q u e ninguna e s mala. Los discos que nos cambiaron la vida. El Black Album. l o s discos que nos cambiaron la vida cualquier c a n c i ó ninguna n e s m a l a c i ó n Discos que nos cambiaron la vida. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos en facebook.com/barra Rock FM. De la banda del pirata ya están aquí. Bienvenidos. Bienvenida, Clara Espinosa, que es estudiante de magisterio en la ciudad de Barcelona. Y Enrique Hernández, que es fontanero en Teruel. Y Víctor Fernández, que es cuidador de mayores en San s e n s o en Pontevedra. En San Chencho, donde va Javi Burguera sí, a h a c sur sí, sí. cada verano, nuestro <risa> produ ejecutivo. Musculitos. Clara. Eso, s m u Clara, u i t o s c l Enrique, Víctor, bienvenidos a la banda del pirata. Sois los últimos en llegar esta semana. Pero tú también puedes ser. A partir del lunes, eh. Esto sí, ¿cómo te enrolas en mi banda? Mandando un WhatsApp al 647-339966. Nos vamos. Ha sido un programa muy complicado. Hemos tenido muchas movidas técnicas, nada más arrancar. Y las hemos pasado canutas sí, hoy. Sí, pero se ha solucionado. Pero se ha solucionado. Y en anterior. Menos mal que a h í que controlar. Bueno, pero ha sido una guapa semana en la cual hemos invitado a seis oyentes nuestros a que vayan un fin de semana a Irlanda a un acontecimiento, bueno, a un viaje. Que me da la impresión va a ser absolutamente inolvidable. Los ganadores del concurso han sido, y repito, Sara García, Gonzalo Rodríguez del Pozo y Verónica García Ovejero. Bueno, pues se pondrán en contacto nuestros chicos con vosotros y os contarán cómo os vais a Irlanda. Oye, quedan seis minutos para las diez de la mañana. Quedan seis minutos para que en todo el planeta se pongan a la venta las entradas para el concierto del uno de junio en Madrid de los Rolling Stones. すいません。 フェメー。 We c a Next b alone n e w e r e m o v i n g on, he was with me, yeah me And we'll be moving on and singing at some old song, yeah with me Singing o n g Buenísimos días de viernes con Rock FM y con la locura de las entradas para ver a los Rolling Stones en Madrid el 1 de junio en el Wanda, la venta general ya activa. Y yo aquí en una cola virtual, como imagino que, que todo el país. Corred, insensatos. Yo soy Marta Vázquez y voy a hacer que esa cola virtual infernal del demonio sea pan comido con una hora de rock sin pausa que arranca ya. Como soñar es gratis y muy recomendable, por cierto, tienes para elegir quién quieres ser o quién te hubiera gustado ser, mejor dicho, gracias a las 43 profesiones que propone Joaquín Sabina en solo cuatro. Cuatro minutos. Yo me pido, por ejemplo, al Capone en Chicago. Y tú, bienvenido a r o q u e f m con la del Pirata Cojo. Feliz t i n d e y mucha suerte con las entradas. ¿eh? Nos vamos contando. No soy un folano con la lágrima fácil. De esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano. Y si no, a un v e s t i d a mi oficio.、Y でもでも、それがでィー・ソニャー、いのくれをいんらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら カップレジネラルに来たら、ピンと来たら、マンバーナー、メッ o ーで来たら、マンバーナー、マンバーナー、マンバーナ a マンバーナー、マンバーナー、マンバーナー、マンバーナー、マンバーナー、マ r o ー n ー、e v バーナー、マンバーナ i マンバーナー、マンバーナー、マンバーナー、マン r ーナー、マンバーナー、マ d バーナー、マンバーナー、マンバーナー、マンバー l ー、マンバーナー、マンバーナー、マンバーナー、マンバーナー、マ a バーナー、マンバーナー、マンバー、マンバーナー、 タウルモンテカルロ、cigarrillo en tu boca、タクシータン、ナヴァイ n ー、マッシ l ルド、 Si me dan a e と、e g i r entre todas las vidas, yo e s c o ラ o la del co con de ると、このピーラーの上で o る o このピー a ーの上で見ると、o のピーラーの上で見ると、この o ーラーの a で見ると、このピーラーの上で見ると、このピ a ラーの上で見ると、このピーラーの上で見 u と、このピーラーの上で見ると、このピーラーの上で見る e このピーラーの上 n 見る a こ a ピーラーの a で見ると、このピーラーの上で見 c o このピーラーの上 a 見ると、このピーラーの上 ブ a ンコのようなボールを持ってい t ときに、このボールを持っ s いるとき m このボ e ルを持っているときに、このボールを持っ a いるときに、a の a ールを持っているときに、a のボールを持っ r いるときに、このボールを持っているときに、 コリゾンの時は、ボカリストの時ーの時ーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、メジーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、ーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、メジーの時は、メジャーの時は、メジーの時は、メジーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、メジャーの時は、メジャ ピノマロンチーナ、ディス ertor en la guerra、x e シ d o r en Detroit、カツアドー ピラタンコーソーとパッタンパーロ、コンパチェンエロー、コンカ e デ i ロ、エ a, co a s エ una calavera。 Sin pausa. r o q u FM. Señor doble T. e Y con alguien me refiero a un artista o grupo que conoces de sobra, o quizás no. De eso va la conocida y la joya escondida: de ponerte dos temas, uno muy célebre y otro no tanto. Lo mismo, no lo conoces, y oye, pues gracias a este momento diario le ponemos remedio. Hoy repiten en Rock FM Rainbow. ¿Alguien conoce alguna banda más inestable que los británicos liderados por Richie Blackmore? Yo no,、eh, desde luego. ¿Cuántas alineaciones diferentes han podido tener desde que el guitarrista de Deep Purple fundara el grupo en 1975? Pues más de 13 que se dice pronto. He sacado la conocida de Rainbow de su quinto álbum de estudio, El Difficult to Cure, ese que ya nos avisaba de la pandemia con. Semejante e inquietante portada. Lo publicaron en 1981 y supuso el estreno de j o e Lynn Turner como vocalista en el grupo. Fue el relevo de Graham Bonnet. ¿Y cuál es la conocida de, de Rainbow? Pues mira, como aún hay amigos que me preguntan por el título de este tema, intuyo que no será tan conocida cuando aún hay dudas. Espero aclararlas todas haciendo que el tema que le dio nombre a ese álbum sea la conocida de Rainbow de hoy. Si te suena igual que el himno de l La、alegría que a su vez viene de la novena sinfonía de beethoven estás en lo cierto es dificult to cure la conocida de hoy de rainbow en rock fm La velocidad e Rainbow es d i f f i c u l to t cure a su joya escondida. De su carta de presentación de 1975, Richie Blackmore's Rainbow, sale este joyón que Rob Halford describió como un tema que captura las cosas que personalmente a m o en las. Pistas de metal. En una entrevista de radio de ese mismo año con Richie Blackmore y Ronnie James Dio, esto es muy gracioso, el vocalista dijo que le permitía a Richie explicar el significado de la canción, pero, y、eh, es la cita textual, te perderías por completo en su explicación. Así que lo haré por ti.、Eh, bueno, es, dijo una canción semi-religiosa:、eh, el hombre en la montaña de plata es una especie de figura、eh, de Dios a la que todos claman. Eso fue lo que dijo Ronnie sobre la joya escondida de hoy. Atención a las palabras de Blackmore. ¿eh? Supuestamente se trata de un tipo en la cima de una montaña que es como Jesucristo, es un poco religioso en cierto modo. Y mi interpretación es que un tipo sube a la cima de una montaña de plata, encuentra la plata y se da cuenta de que no puede volver a bajar. Bueno, pues a pesar de esta letra bastante confusa, la canción en sí es una maravilla de la naturaleza, no, no de plata, de oro. Se llama Man on the Silver Mountain y es, como no, la joya escondida de hoy de Rainbow en r o c k f m d i s f r u t a r l a Down, you know, I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around.、Mm -hmm. So, if you want it, got、gotcha. your FM que no, es imposible, es que es imposible. Bueno,、eh, voy a poner a uno de los、eh, protagonistas, pero eso sí, en solitario, de esta jornada de viernes, ya sabes, salen,、eh, están ya a la venta, bueno, a la venta. las que quedan, porque a mí me pone agotado, agotado, agotado, refresco, refresco, cola virtual. Bueno, así,、eh, bueno, pues es una misión prácticamente imposible, pero lo vamos a conseguir todos, que estoy convencida. Al final uno no puede irte a la vende al mismo precio, no sé qué. Eso es muy importante, e ¿eh? No hagamos negocio de algo tan, tan relevante como ver a los Rolling Stones en directo el 1 de junio en el Wanda Metropolitano. Bueno, pues para bendizar esta jornada, voy a ponerte, como te digo, a uno de sus protagonistas enseguida, pero antes, Quiero ponerte esta canción que trata sobre un chico que deja que su novia lo pisotee. La razón que no tiene autoestima es Dexter Holland hablando de una experiencia semi-real al frente de The Offspring en este Self-Esteem en r o q u e f e m Buen día. a guau, guau, guau! FM QCM. アイヴォーナビスエレイテッド、ンテッド、スエビエレスイテッド、アイヴォアイヴォーナビスレッテッド、アイヴォーナテエレド、アイヴォーナ 24 hours ago I wanna be sedated Nothing to do, nowhere to go home I wanna be sedated Just put me in a wheelchair, get me on a plane Hurry, hurry, hurry before I go to sleep t I take it r o l my fingers, I c a n t c o n t r o l my b r a i n My fingers. I can't get on through my toes, oh no oh, oh, oh. el estrés del trabajo? No vayas. Y si eso no es una opción, llévanos contigo, Rock FM. de Tus temas favoritos de, del rey se、eh, compusiera en apenas veinte minutos. Sí, es que resulta que hoy、eh, pues es、eh, la fecha de nacimiento del que fuera su autor, su compositor.、Eh, dice que fue, que lo hizo en plan de, de coña todo. Que atribuye la inspiración del título en parte pues al hecho de que era un recién casado en ese momento y dijo: Ah, pues mira, p u es es un gran título y me define perfectamente, define mi situación actual. Ahora mismo te digo de qué tema te estoy hablando y por supuesto te lo pongo aquí en tu casa, en r o c k FM. Estás escuchando r o c k FM. Con el pelazo de las estrellas del rock, no pues te tienes que unir con nosotros al movimiento Nuguela y disfrutar de un pelazo, pelazo. Ya tenemos al ganador de esta semana, Francisco Javier González, que se lleva un fantástico lote de productos Nuguela Anzulé. Felicidades, Francisco. Si quieres participar, infórmate en rockfm.fm y consulta condiciones Nuguela Anzulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos. Es un programa cultural sin pretensiones. Y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás. Clásics con José Luis García. Los clásicos del siglo XX. Esta semana nadie puede vencerme. Con Robert Ryan. El viernes por la noche, en 13.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 La Fórmula 1 arranca en Bahrein este fin de semana. ¿Te lo vas a perder? Disfruta del Gran Premio de Bahrein en directo en Dazón, tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. Dazón, Game, Change. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.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 Sevilla, Más que chollos para tu hogar en Rapi Mueble. c h e s l o n solo 259 euros. Apilable de salón ahora 279 euros. Ahorra a tope. Seguimos bajando los precios y con todas las ventajas del número uno, Rapi Mueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Ay, tripa hinchada, gases. No lo sabe usted bien. Sí, sí, sí lo sé. Está en el ambiente. s i m b i o l i n e megaflora con vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y al metabolismo energético normal. s i m b i o l i n e megaflora de laboratorios. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico d i e t i s t a y en para farmacia mundonatural.es. ¿Aún no eres s on? Durante este mes de marzo, Onotels te ofrece unos fines de semana de ensueño y con unos precios irrepetibles. Fiestas temáticas, sesiones.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 Discos que nos cambiaron la vida, d i n a h i t c o c Ski. Los discos que nos cambiaron la vida, es un vuelta de impresión. Que nos cambiaron la vida. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos en facebook.com/rockfm. b a r r a Aún no sabemos cuándo tiraremos las mascarillas, pero lo que sí sabemos es cuándo sacaremos la lengua. r o c k f m se enorgullece de presentar en concierto. ¡Sí, Rolling Stones. Madrid, 1 de junio. Estadio Wanda Metropolitano. Los himnos que llevas en tu ADN. En un directo único para celebrar la vida. 1 de junio. Madrid con The Rolling Stones y Rock FM. Más información en rockfm.fm. e n En Rock FM. Si no hemos llegado lejos, seguro que no ha sido por quedarnos quietos. Empieza una hora de rock sin pausa en Rock FM. 18 De marzo en Rock FM, dentro de una hora de Rock sin Pausa, que continúa con lo que te prometía, con ese compositor, uno de los más grandes. Eh, fíjate que, bueno, pues de su puño y letra salió el último gran éxito de Elvis Presley, que por cierto, el reino fue el primero en grabarlo, pero claro, es que、eh, en cuanto lo grabó Elvis Presley, pues ya eclipsó la versión anterior. Y se le ocurrió en nada, en 20 minutitos, dice que dijo que fue escrita en plan broma y que el título, pues que le vino a la mente porque estaba recién casado, acaba de casarse y dijo, anda, pues mira, este es un gran título para recién casados. Claro, en cuanto lo grabó Elvis Que en principio se mostró un poco reticente porque no estaba muy de ánimo, acababa de divorciarse de p r i s t i l a y tal, pero al final, pues se、eh, consiguieron convencerlo y menos mal,、eh, porque se convirtió, ya te digo, en su último gran éxito. Ese compositor,、eh, bueno, pues no es otro que Dennis Lind y nació un día como hoy en 1943. Eso sí, nos dejó el 22 de diciembre de 2006 a los 63 años, pero es,、eh, vamos, hay que hacer justicia recordando a, a Dennis. Por ese aniversario, ¿no? Por el día de su nacimiento. Porque gracias a él tenemos el Burning Love de Elvis en Rock FM. m ¡Oh! Muy importante para nosotros porque hoy salí a la venta general de entradas para ver a The Rolling Stones el 1 de junio en el Estadio Guanda Metropolitano de Madrid. Y me cuenta, por ejemplo,、eh, nuestro amigo Santi Santi Bader que dice: Qué susto esta mañana, Marta. Me quedé sin entradas para los Stones en Madrid. Volaron en 10 minutos. Así estamos todos, tranquilo,、eh, Santi. No eres el único, te lo puedo asegurar. Esto, esto es una, una, unos nervios, un estado de nervios. Compartido. Así que nos vamos a Milán, merece la pena, es ahora o nunca. Estoy tan feliz que os lo tenía que, que contar. Bueno, yo que me alegro de que compartas esa notición con todos nosotros. Yo también soy de esas, ¿eh? yo me he visto a los Rolling, pues en, en Roma, en Londres, un montón de, de sitios. Por los Rolling, lo que haga falta. Imagínate si pudiéramos, tuviéramos la oportunidad de ver a nuestra Yanis, aquí la tienes en Roque FM. m f e e l Like you are the only man well, Yeah, I did not give you nearly everything that a woman possibly can KFM. En 2022, una banda con un nombre, pues mira, que nos viene, nos viene que ni pintado. ¿Por qué? Porque en español、eh, significa Francisco Fernando. Se inspiraron en un caballo de carreras. Que habían visto en la tele que se llamaba el Archiduque Fernando. Claro, es que la banda recordó la historia de ese fallecido Archiduque Francisco Fernando de Austria, cuyo asesinato, acuérdate, dio origen a la Primera Guerra Mundial. Y pensaron que tanto la sonoridad del nombre como el trasfondo de la historia eran perfectos para ellos. Y así fue como surgió el nombre de la banda: Franz Ferdinand Do You Want To en Rock FM de viernes. s、oh, bueno. h i m Es este time de Pink Floyd sonando para ti en esta hora de Rock sin Pausa de Rock FM. Espero que haya escogido fuerza porque traigo para ti a unos que ya sabes que están a r en el Rock Imperium Festival de Cartagena los días 24 y 25 de junio y no lo van a hacer solos. v a n a estar con ellos, White Snake y la banda que además、eh, también va a compartir cartel en esta hora de Rock sin Pausa. De hecho, van a sonar seguiditos para ti. Vale, eh, son eh, dos. de las grandes apuestas de ese festivalazo que nace en 2022. Rock Imperium Festival de Cartagena recuerda 24 y 25 de junio, ahí nos veremos. Y sonará, por supuesto, este de Final Countdown de Europe y el tema que vendrá después en Rock FM. Buen día, feliz viernes, feliz fitness.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 China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea,、Mac FM de este viernes 18 de marzo para que vayas escogiendo qué quieres de primer plato, de principal y de postre. Tú eliges y yo cocino, pongo la mesa y por si fuera poco, pago la cuenta. Entrando en nuestro Instagram y en nuestra web rocfm.fm y eligiendo tus platos. música rock. k ¿Te preocupa que no te tomen en consideración? Adelántate y pasa tú de ellos. Somos, somos Rock FM. Si、no me equivoco entramos en la primavera y después llegará mi estación favorita el verano ahí mismo tendrá lugar el doblete de kiss en nuestro país recuerda 30 de junio en barcelona y 3 de julio en madrid la banda más caliente del planeta sonando para ti en r o c k f m Sencillas y además tiene muchísimo que ver con los protagonistas de esta jornada por esa venta general que ha salido hoy a las diez de la mañana, n u en v e e Canarias,、eh, y tiene, pues、eh, ya sabes,、eh, tiene que ver、eh, muchísimo con uno de los temas que sonarán la noche del uno de junio de dos 2022 en el Estadio Metropolitano de Madrid. Ve preparándote porque enseguida jugamos a dos de un año, no hacen daño en Roque FM. Estás en Roque FM. h a cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón. Y lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil, ¿no? Pues mira, hablando de eso, de facilidad, ahí está la mutua. Ya sabes que si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91 555 5 5 5 5 9 1 5 5 5 5 5 5 5 Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. r o c 5 5 5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 Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao y un vaso grande. Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao. La Fórmula 1 arranca en Bahrein este fin de semana. ¿Te lo vas a perder? Disfruta del Gran Premio de Bahrein en directo en Dazón, tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. Dazón, Game, Change.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 ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. ¡Te lo esperas! Lo que te va a sorprender es la super oferta de solo 9,90 euros al mes durante seis meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio. Lo que no me ahorro son las agujetas. Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp. Parte enviado. Venga, ahora p r e s de banca. Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España. c CM. Sevilla 93.0. ¿Cómo se combate el colesterol alto? Con unos hábitos sanos, una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio. Y Divecol Forte, con Q10 y monacolina K extraída de la levadura de arroz rojo, que contribuye a mantener el nivel normal de colesterol sanguíneo con una ingesta diaria de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico d i e t i s t a y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Has escuchado hablar del novedoso sistema de inserto capilar de alta densidad? Ahora lo tienes en la Clínica Médico Estética Maite Garrido. Consigue un resultado sorprendente con la exclusiva técnica ICAT y los cirujanos capilares más prestigiosos.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 Rock FM presenta. Los discos que nos cambiaron la vida. El New Jersey de Bon Jovi. You. You breathe, Los discos que nos cambiaron la vida. Para mí es uno de esos discos que a mí me cautivan en esos tiempos donde el rock era rock y donde tenía estampa. Rock FM presenta Los discos que nos cambiaron la vida. Todo lo que pasó esta semana en la historia del rock, en la rock e f e m é r i d e s Esta semana, en 1941, nacía Mike Love, una de las voces de The Beach Boys. Unos años después, en el 56, nacía Steve Harris, bajista y fundador de la banda británica Iron Maid. Y en 1968, Sitting on the Dock of the Bay se convirtió en single de oro tres meses después de la muerte de Otis Redding. También estos días, pero en 1978, el disco Bad Out of Hell de m e a t l o v e arrancó una. Carrera de 528 semanas presente en las listas del Reino Unido. Diez años más tarde, en 1988, Bob Seeger recibía su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y también estos días, pero en el 2003, el gobierno chino obliga a The Rolling Stones a eliminar cuatro canciones de su repertorio para las actuaciones que iba a ofrecer la banda en Pekín y Shanghái. Las canciones eran Brown Sugar, Let's Spend the Night Together, Honky t o n Women y Beast of Burden. Rock f e m e r i d e s Consulta las de hoy en rockfm.fm. Estás escuchando Rock FM. En Rock FM no nos hace falta que llegue la Navidad para estar de vuelta. Arranca una hora de rock sin pausa. ん ¿no? Entre las 12 y la 1 tratamos de averiguar en qué año se publicaron dos canciones, las que vas a escuchar seguidas ahora mismo en Rock FM. Te voy a dar un par de pistas, ¿vale? Para que te sea un poquito más fácil resolver el misterio y contármelo qué año crees que es en el Twitter de Rock FM, Rock FM-es, ahí te leo y según lo que me respondas, pues habrás aprobado el examen o habrás cateado. Te digo, si apruebas el examen de hoy, te doy por aprobada toda la semana si has fallado, ¿vale?、Eh, fue un año en el que En París tenía lugar el cuarto trasplante de corazón en Europa. Y también te puedo decir que la nave espacial soviética Zone 5 voló alrededor de la Luna. Buscamos un año muy especial porque fue cuando se publicó el Born to Be Wild de Steppenwolf. Y atención, el tema de los Rolling Stones que sonará después. Venga, espero tu respuesta que hoy aprobamos todos en el Twitter de Rock FM. RockFM. RockFM-es. guión bajo some motor running head out on the highway looking for adventure No, don't. Ser obligatorio u n concierto que vinieran、eh, los Stones una vez al año, que, que no hace daño para alegrarnos un poquito、eh, la vida y, y bueno, pues que. Eh, se nos olviden los problemas. A mí, por lo menos,、eh, con un concierto de los Rollins, eso es,、eh, vamos, está garantizado 100%. Buscábamos el año de publicación de ese Jumping Jack Flash, del Born to Be Wild de Stephen Wolf, y bueno, por supuesto que tenemos aprobado general. Voy a hacer como si no hubiera visto la respuesta de nuestro amigo、eh, Víctor,、eh, pero sí, hemos dado todos por el año. Es que si tienes entradas, si las has conseguido, si has.、Eh, tenido esa grandísima suerte porque era como un milagro hacerse con ella y no has acertado y no has dicho en 1968 creo corre corre la leyenda dice cuenta la leyenda que, que, que te quitan las entradas te las quitan bueno 1968 felicidades a todos y el lunes una nueva partida desde un año nacen、no、daño Maduritos interesantes. Somos, somos, somos Roque CM. Sin pausa, Rock FM. Pues、a l o s que no tienen ningún reparo en desnudarse. Yo no sé cuántas veces、eh, habré visto a su bajista,、eh, pues como Dios le trajo al mundo,、eh, actuando en directo, haciendo el pino.、Eh, bueno, de hecho, en sus primeros tiempos fueron ellos,、eh, vocalista y bajista, quienes、eh, aparecieron desnudos. En un concierto de los Ramones, y sí, sí, además salieron en, en la tele, en la e t v de entonces. Son Red Hot Chili Peppers, acuérdate、eh, de ese fotón、eh, cruzando el paso de cebra con un calcetín en sus partes. El 4 y 7 de junio, que es que como tenemos el mes de junio, ¿eh? completito, completito, estarán en Sevilla, ya no hay tickets, y Barcelona. Toda la información de ese paso, de ese nuevo disco de Red Hot Chili Peppers en nuestra web, rockfm.fm, y aquí, Under the Bridge. Rock FM.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 To that h o m e o u t on the r a n g e They got a lot of nice girls. En cinco años sin papá, papá、eh, rock and roll. Sabes que fue、eh, vamos, el que sentó las bases ya no s o l o para el sonido del rock and roll, sino también para esa、eh, postura, ¿no? esa actitud. de Rock and roll, así eh, pues eh, le definieron cuando entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en la primera promoción、eh, junto con Elvis y los grandes pioneros de esto que nos da la vida, que se llama Rock and Roll. Nos dejó el 18 de marzo de 2017 a los 90 años de edad en su Missouri、eh, natal. Ya sabes que nació en San Luis, que se llamaba, se llamó, bueno, se llama, se llama Charles Edward Anderson, más conocido como Chuck Berry, es el padre del rock and roll. Y evidentemente, pues hay que recordarle con su música en la s Rock Efemérides. Esto fue lo que ocurrió un día como hoy, hace como te digo, cinco años.、Eh, como además mañana va a ser el Día del Padre, felicidades a todos los papás. ¿Qué e q u haríamos sin vosotros, madre mía?、Eh, bueno, pues he escogido la que es、eh, una de las canciones favoritas de mi papá. ¿Qué, qué haría yo, yo sin él? Y siempre me dice, no sabe ni de quién es ni cómo se llama, pero siempre me dice, Marta, ponme esa canción, que tanto me gusta. Bueno, pues así es como vamos a recordar al inmortal Chuck Berry. Y también, como felicito yo a mi padre, le prefelicito por el día de, del padre con todo nuestro cariño, ¿eh? a todos los que sois padres desde Rock FM. You never can tell. h a i l o a b lo m u c o u e h a i r r l y h a n d now the young monsieur and madame have r u n the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room, a r o b o t sale. The cooler raider was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. h o c a l t o show, you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. Was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. Still I've b e s a i the old folks, both to a show you never can tell. A teenage w e d d i n g and the old folks w i s h e d them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say t h e old folks. It goes to s h o w you never can tell. Una vez que encuentras Rock FM, los demás puntos del Dial son como todos esos botones del mando a distancia que están debajo del volumen. Están ahí, aunque no sepas para qué. y o u フィ <Sí. S 2>、sí. FM, porque van a iniciar la próxima hora de Rock sin Pausa. Los que hace poquito, pues compartieron las canciones que salvaron sus vidas, ¿no? Bueno, pues el batería tenía claro que una de ellas va a ser la que te voy a poner también enseguida en la próxima hora de Rock sin Pausa de Rock FM. Estás escuchando Rock FM. Todo sube. Ay, Dios mío, qué racha llevamos. Habrá que mirar la mejor oferta, digo yo, en tu seguro de coche, ¿no? Y con tu tiempo. ¿Buscas uno que no te haga perderlo? Pues cámbiate a v e r t i tu seguro de coche desde 180 euros y a h o r r a tiempo dando un parte a tu gestor por WhatsApp o preguntando por el estado de tu siniestro, sin llamar ni desplazarte. Con v e r t i a h o r r a tiempo, a h o r r a dinero. Entra en v e r t i e s y calcula tu precio en menos de dos minutos. v e r t i la aseguradora digital número uno en España. La protagonista de la nueva peli de Disney Pixar, Red, en Disney Plus. Y quería hacerte una pregunta muy simple. ¿A ti qué te vuelve Red? Los goles de mi equipo. Los atascos. Estar sin w i f i Tener granos en la cara. Las croquetas de mi madre. Red, la nueva película original de Disney Pixar que te volverá Red. Ya disponible solo en Disney Plus. ¿Nos vamos? Sí, espera. Que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once. Siete de marzo de dos mil catorce. El día que salí de cuentas. María, qué memoria. q u é va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. e y cuándo dices que naciste tú? <risas> a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.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 Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo y prepáralos con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en l e r o y m e r l i n e s en la app en el 910-49-999 9 o ven a tu tienda. l e r o y m e r l i n da vida a tus ideas. MotoGP llega por primera vez al espectacular circuito de Mandalica. Este fin de semana disfruta del Gran Premio de Indonesia en Dazón. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. Dazón. Game. Change. Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con SICOR Alarmas sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Informatallar en 900-595-116 en SICORALARMAS.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.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 Imagina un mundo mejor, donde los coches solo emiten agua. Un mundo donde la tecnología nos hace sentir más seguros y la energía simplemente fluye para que nos movamos libremente. En Toyota queremos llegar a un mundo mejor. Y para hacerlo realidad, siempre vamos a ir más allá. Toyota. t e e s p e r a m o s en nuestro centro oficial Toyota Hispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de m a i r e n a Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿Estás contenta? Sí, papi, ya soy grande. Del 1 al 31 de marzo está abierto el plazo de escolarización para el curso 2022-2023 de segundo ciclo de educación infantil, primaria, eso, bachillerato y educación especial. Seguimos avanzando en el compromiso por una educación de calidad. Por eso puedes confiar en la educación.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 En cope.es barra Sevilla. Con el patrocinio de e l v e t i a Seguros, Cuánticas Renovables y la colaboración de Burear Abogados. Carca y Sisten, Carca y Sisten, Carca y Sisten, Carca y Sisten, Carca y Sisten, Carca y Sisten. ¿En dónde vas a hacer el duplicado de la llave de tu coche? En Carca y Sisten. Líderes en llaves de coche. En Carca y Sisten tenemos tus llaves. En Carca y Sisten tenemos tus llaves. 95525 4439. Carca y Sisten.com. Rock FM presenta Los Discos que nos cambiaron la vida. Born in the USA de Bruce Springsteen. Siento estar recorriendo la historia de un país. Es emocionante. Los Discos que nos cambiaron la vida. Born in the USA De Bruce Los discos que nos cambiaron la vida, cuál es el tuyo? Cuéntanos en facebook.com barra Rock FM. Estás escuchando. Rock FM. Aquí empieza una hora de pausa sin rock. En. Ah, lo siento, anoche me acosté tarde. Aquí empieza una hora de rock sin pausa. Sin pausa. En Rock FM. Bueno, pues、eh, los miembros de U2, los que abrían esta hora de rock sin pausa, lo tuvieron claro. No sé si les costó mucho o qué, pero ya te digo que Larry Mullen, batera de U2, escogió este You Get What You Give de, uy, <coughs> dentro de esa lista de esas 10 canciones que salvaron su vida. Bueno, pues se、eh, imagino que los New Radicals tienen que estar, vamos, súper agradecidos. Aquí la escuchamos juntos, ya sabes. Das un. Lo que, bueno,、eh, recibes lo que das, mejor dicho, e n Rock FM. Yeah. r o c k f m FM hermano de sangre. Y los domingos por la noche. Bueno, ¿cómo se nota? Que estamos de viernes, que nos quedan nueve minutitos para empezar a degustar el menú del día de Rock FM. Y esto me hace pues, recordarte que mientras voy poniendo la mesa, aún te doy tiempo para que me envíes tu pedido online. Puedes hacerlo,、eh, decirme qué más te apetece primero, de principal y de postre, a través de la story que te he dejado en el Instagram de Rock FM y también en nuestra web, rockfm.fm. Se trata. De decidir d e cuáles son para ti los mejores platos, porque solo los más valorados serán los elegidos. y Sonarán en directo en unos minutitos. Amigo De la competencia, y nos estás escuchando. Muchas gracias. Somos Roque FM. Your helmet on Ground control to make it all Commencing countdown engines on Check ignition and may God's love be with you comirona juntos de este invierno de 2022 vamos a por ese menú a comer、mm. así nos remontamos tú y yo siempre de lunes a viernes oye te quejarás sé ¿eh? que siempre te invito aquí a comer una serie de platos los que tú me digas los que decidáis la mayoría de mis comensales democracia pura y dura Eh, la que tenemos siempre a diario en el Instagram de RockFM, nuestras stories. Ahí me dices lo que más te apetece y también puedes hacerlo enviarme、eh, tu pedido online a través de nuestra web rockfm.fm. Tú clicas. O me dices claramente cuáles son tus platos favoritos y yo siempre pues、eh, hago esas cuentas para ver cuáles han sido los más solicitados y los que nos tampemos juntos. En el caso de este viernes 18 de marzo, pues imagínate, pues teníamos ahí de primero, ya lo has visto, el 1979 de los Stooges, tres libras de A Perfect Circle o el Ballroom Blitz de The s w e e t Pues gracias a nuestros amigos y va con querido siempre, ¿eh? no me regañéis, que ayer José Domingo,、eh, como no le dije querido, pues, pues ya me dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Que yo no soy querido? Por supuesto que sí. Querido José Domingo, Santi, Elisa sin pretensiones, García Mayor o r u i Gaspar, entre otros muchos, han decidido que empecemos a comer este The Suite de Barroom Blitz y no hay cosa que me alegre más. ¡Buen provecho! one. one. Día de í a d Rock FM d este e viernes 18 de, de marzo. Vamos a ver de principal qué te ofrecía yo, qué he cocinado para ti: p、pues、u el s e Wild World de Mr. Big, Bring Me To Life de Van Essence, un, un plato que nos devuelve a la vida, o el A Horse With No Name de América.、Eh, ¿Cuál habrá sido el más solicitado? Kike, Vanne, Pablo, Tuki, García Mayor, Pablo, Chasquita, queridos todos. Habéis,、eh, me habéis pedido claramente el Bring Me To Life. Por aquello de que estamos de viernes y necesitamos un poquito de energía, Evans Sense han sido los más solicitados. ¡Que aproveche! Eh, montando, qué bien estamos comiendo, gracias a nuestro último menú del día de la semana del, bueno,、pues、ya sabes, del invierno ¿no? de 2022. Este viernes 18 de marzo no puede estar sentándonos mejor. Vamos a ver de postre: teníamos un postre de culto, el She s e l l s Sanctuary, el All Day and All of the Night de, de los Stranglers o el Baby Blue de Bad Finger. Bueno, pues me temo que tenemos un ganador, gracias a m i g o s como q u i q u e r u i Gaspar, v a n e de Sande. Y atención, porque tenemos, me consta, al menos dos personas que han hecho pleno, plenazo, pleno, que así se termina una semana. Claro que sí, García Mayor y Meggi. Oye, pues ellos、eh, han tenido la suerte de que salgan los platos、eh, aquí a la mesa de Rock FM que, que querían, gracias a escoger, pues eso, de Sweet, Evanescence y ellos, de Cult. ¡Feliz postre! FM, un postre propio de la realeza, porque te lo mereces todo, hombre. Con la semana que llevamos, qué menos que disfrutar de un café del rey, un chupito y después un señor copazo de c o p as o d e a y d i s g s I m a s I s a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 en la esquina. Rock FM. Sí, nos hemos ganado este copazo de ACDC AC, para cerrar esta hora de rock sin pausa y este pedazo de, de menú, el último del invierno de 2022. Ya、eh, la próxima vez que comamos será primavera y no solo en el corte inglés. Un beso fuerte de Marta Vázquez. Aquí ya está Carlos Medina preparadísimo para ponerte enseguida a la banda que estará actuando en nuestro país en exactamente 75 días, 5 horas. 3 minutos y 32 segundos. ¿Preparado? Pues venga, listo. Ya enseguida con Carlos Medina. Feliz f i n d e y gracias por estar ahí. Esto es. ROC FM. Si no te pasa que sales de casa y en el coche o en el bus de pronto te salta la duda, ¿encerra d o con llave? No es cerrado con llave, dan ganas de volver, pero claro, es que están ahí todas tus cosas. A ver,、eh, no hablo de si valen mucho esas cosas o poco, pero son tus cosas. Igual es un recuerdo de un viaje o un reloj que no usas, pero ahí lo tienes porque te importa. Y es que si para ti es importante, tienes que protegerlo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-66-111.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 Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa. Con lo que me ha ahorrado me he llevado a la mesa g r o n h o l m Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte. Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo s Frunjen? Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España. r o c k f m Sevilla 93.0. FM Le juramos fidelidad a la buena música. Por eso, mientras te ponemos una hora de rock a las pausas. ¡Hola! Ni nos acercamos. Una hora de rock sin pausa empieza ahora en Rock FM. Minutos sobre las dos y media, una y media. Si nos sigues desde Canarias, y si te acabas de incorporar, te doy la bienvenida. Yo soy Carlos Medina, a tu lado durante un buen rato de radio con artistas como él. Suena Alice Cooper con este Schools Out aquí en Rock FM. Buenas tardes. Shadow and the good girl's, her home is broken. Hoy mismo han salido a la venta las entradas para ese gran concierto que ofrecerán de Rolling Stones el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid. No soy muy consciente ahora de cómo irá ese proceso de venta de entradas, pero sí, como decía hace un ratito mi compañera Marta Vázquez, que faltan 75 días, Dos horas, diez minutos y t r e segundos s para que lleguen los Stones a España. En fin, no sé si has tenido oportunidad de hacerte con tu entrada, pero lo que sí vamos a hacer ahora mismo es disfrutar de la banda. s u n a n los Stones con este satisfaction. Aquí en Rock FM. escuchar la radio seríamos la versión de prueba. FM